¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días Nacho, David y buenos días a toda la audiencia. Bueno, eh, ¿cómo está la campaña María Marta? ¿Están caminando mucho? Estamos caminando. Recién vengo justamente de caminar. Este, sí, estamos caminando. En este momento están mis compañeras y compañeros trabajando en los barrios. Eh, sí, estamos ya en el último tramo de la campaña, terminando de repartir la boleta por todos los barrios. Y bien, muy bien, con mucha alegría, Nacho, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Realmente este, estamos muy contentos, como, como hemos desarrollado la campaña. ¿Qué encuentran la gente, María Marta? Una gran recepción, una, un gran entusiasmo de parte de la gente. Eh, por supuesto que, a ver, yo te, te doy mi percepción, no... Esto no significa que sea así. La percepción que, que nosotros tenemos cuando llegamos con la boleta, cuando llegábamos con las cartas del Japo Lenzi a las casas de la gente, era, este, bueno, a mí me gusta mucho leer lo gestual de la gente, su, su, su predisposición corporal. Y te puedo asegurar que eh, hay toda una, este, una apertura de su cuerpo, la apertura de las manos, eh, la sonrisa, el gesto de la cara, la mirada este, de alegría, de confianza, de, de preguntar qué vamos a hacer. Y, y bueno, todo eso a nosotros nos traduce sin jactancia este, una gran recepción de la lista. La verdad que estamos muy contentos y con mucha alegría. Estamos, disfrutamos esta campaña cansadora, pero la disfrutamos. Una, una de las cuestiones que, que siempre le preguntamos a los candidatos eh, en, en la recorrida y que ustedes ya lo vienen haciendo porque tuvimos la, ya las paso eh, y supongo que algunas cosas ya se deben haber traducido en propuestas, ¿cuáles eh, eh, fueron los planteos que, que, que, que más recibieron eh, y que después se traducen en, en propuestas de ustedes? Bueno, mira a mí me llama la atención que cuando vamos a los barrios, yo cuando llego por ahí a un medio de comunicación o lo que leo, lo que escucho, Se habla de seguridad, cuando yo voy a los barrios la gente no me pregunta de seguridad. Cuando yo voy a los barrios la gente nos pregunta, este, nos habla de la cuestión de todos los días, este, te habla con respecto a, a la calle, al pavimento, los que no tienen el, el pavimento, que son muchos, muchos barrios antiguos de Saladillo postergados en ese sentido. Eh, el tema de, de las cloacas, todavía tenemos muchos barrios sin cloacas, nos preguntan acerca del agua, el tema del agua es un tema recurrente en todos los barrios de Saladillo y también en el centro, te preguntan por qué sale así, por qué sale así, por qué tiene este color, Porque nos preguntan acerca de los olores que recibimos este, permanentemente en todas las, en todas las esquinas, por qué todavía hay ese olor este, a cloaca permanente, eh, nos preguntan acerca de la rec recolección de, de basura, este, qué vamos a hacer, qué está pasando... Hacer, hay, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Este, y más en el centro, por ahí el tema eh, muy excluyente es justamente la recolección de basura, la limpieza de las calles y el arbolado. ¿Qué, qué, qué han planteado algunos de estos temas, María Marta? Mira, eh, nosotros venimos hace rato planteando eh, que hay eh, obras de infraestructura profunda en, en la que hay que planificar muy puestos son de una gran inversión pero hay que tomarse el tema con mucha seriedad y hay que desarrollarlo en un tiempo este gobierno ya tiene 24 años de este 22 años en el lobo y bueno si tomamos este desde el principio de, de, la, de la democracia hace 30 años yo creo que las obras de infraestructura profunda se hicieron este, en el, eh, cuando Almendaris era gobernador eh, en los primeros segundos ¿no? y, y después eh, se han ido haciendo algunas cosas, pero me parece que acá este, tenemos que ponernos todos a pensar y a trabajar en conjunto, más allá de las banderías políticas con respecto a la planta de tratamiento de residuos clacales y la, la planta de tratamiento de Este, de residuos eh, de basura eh, y también con respecto a obras sanitarias, me parece que son tres temas fundamentales, más allá del diseño urbano, de infraestructura que realmente también hay que hacer una, este, un plan, una replanificación este, con respecto a, a un plan estratégico de desarrollo de ladillo pero me parece que son tres puntos más que importantes para sentarnos entre todos y ponernos a charlar y ver cómo eh, este, obtenemos los recursos fundamentales, hacer un, una gran planificación para poder serio con esto. ¿Qué es lo que no se ve? Es lo que va por debajo, pero es lo más importante para la salud y para la dignificación de las personas. Recién hablábamos con Alejandro Armendaris y yo le planteaba, eh, ellos son oposición en la provincia y oficialismo acá. A ustedes le toca eh, ser al revés, ser eh, oficialismo en la provincia y en la nación, y oposición a Cansaladillo. Eh, se complica a veces eh, esta No sé si dicotomía en el discurso o, o, o plantear la, la, la, las cuestiones frente, frente a la gente. Eh, se, se, desde la gente le plantean, le dicen, bueno, vamos, me planteas esto aquí, en la provincia que ocurre. Digo, para ustedes es más fácil porque tienen eh, que mostrar, como le decía, es difícil porque tienen que defender. Y cuando entra el consejo te aviso. <risa> <risa> no, no. No, yo no creo que sea complejo. Yo creo que nosotros este, tenemos que ponernos la camiseta de saludillo una vez que estemos en el Consejo. Por supuesto, nosotros vamos a hacer este, una voz en el Consejo que vamos a, a elevar proyectos, que vamos a trabajar con la gente. Vamos a ser seguramente una voz molesta, pero es el deber que nosotros tenemos, es lo que nos corresponde. Trabajar para mejorar la calidad de vida de los saladillenses apoyar este, lo que haya que apoyar para avanzar en Saladillo y por supuesto tenemos un montón de cuestiones para plantear que en las que no estamos de acuerdo porque si no, no es este... Pero al contrario, a mí me parece que tenemos una posición inmejorable una vez que nosotros estemos en el Consejo Deliberante para poder plantear estos temas, elevarlos y trabajar en todos los ámbitos, ya sea en el provincial como en el nacional. María Marta, para aquellos que no saben, ¿desde qué año vos militás en política? Desde que tenía 18 años, que empezó la democracia en Argentina. ¿Desde esa época? Sí. Me acuerdo eh. de tu papá, porque yo fui, eh, a los 25 años, fui directora de... uh -huh. del gobierno de Pancho, y tenía 25 años. Me acuerdo, nunca me olvidaron una nota de tu viejo que me llama y me dice, ¿y vos cuántos años tenés? 25 ¿Cómo que tenés 25? No puedo decir a tu papá. <risa> bueno, este, una nota, la primera nota que me hicieron cuando yo era no me la olvido más de tu viejo, y la verdad que este, bueno, las actividades que, que llevamos a cabo desde la Dirección de Cultura fueron muy apoyadas por, eh, por esta radio y también en general por la comunidad de Saladillo. ¿no? Pero bueno, es no, una nota de color que no me olvido de, esa, de ese reportaje que me hizo tu papá. ¿Te molesta eh, cuando por ahí eh, se hacen declaraciones respecto de tu pasado radical? No, para nada, yo fui radical, ¿Cómo? a ver, yo no niego mi historia, al contrario, yo estoy orgullosa de mi historia Es parte de lo que ha venido construyendo mi perfil de ciudadana Cuando yo ingresé este, al radicalismo en ese momento, la verdad que yo me sitúo en la historia este, Y respeto absolutamente a, a todos y a todos los que, los que pensaron y piensan diferente a mí Pero yo me, me veo a los 18 años este, una chica que recién se... como la mayoría que empezaba a militar que con todas las ganas de la democracia y lo que era en ese momento Raúl Alcón. La verdad que no me imagino en ese momento eh, perteneciendo a otro espacio. En ese momento. Y te digo, las convicciones que yo tenía eh, en ese momento, las mismas que tengo ahora. El tema es justamente... Eh, cómo ha desarrollado el gobierno en esta década de Néstor y Cristina, y yo no lo voté a Néstor en el 2013, ¿eh? tenía una gran desconfianza porque venía de la mano de Dualde soy absolutamente honesta cuando estoy diciendo esto este, me enamoró inclusive mucho más el gobierno de Cristina pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con convicciones profundas, como la asignación universal por hijo, como este, bueno, ahora la vivienda del procrear, pero bueno, en su momento todos los derechos y este, logrados y obtenidos para, todo, para todas las minorías, la inclusión de los jubilados en el sistema, eh, el bajar por, veníamos de un país prendido fuego que fue vergonzoso en el 2001 y empezar a trabajar y a creer que realmente para mí que es uno de los logros más importantes que la política es la herramienta de cambio y de transformaciones profundas en un país. Este, más allá de los errores, más allá, eh, porque los hay, por supuesto, y más allá del montón de cuestiones que corregir. Realmente creo, y me enamoró este modelo, que este es el modelo que este, hoy por hoy tiene que este, seguir en este sentido, corregir lo que haya que corregir, pero este, creo que nadie garantiza más que el Frente para la Victoria, que este modelo continúe y se profundice. Yo creo que esto es una opinión absolutamente personal eh, Que hoy en día eh, La gente eh, vota más personas Que partidos ¿no? eh, y, y hasta he discutido en alguna mesa de café Y todo cuando eh, por ahí Se eh, Tildan de, incol de incomprensibles Algún tipo de votos o algún tipo de, de, de, de Intercambios de boletas Entre eh, diputados eh, Senadores y eh, y concejales votando distintos partidos le digo, no, la realidad es que la gente hoy en día vota zonas, no vota eh, partidos ¿ustedes lo, lo ven así? ¿creen que eh, esto es una cuestión de de, de, de personas, de quienes eh, saben, de quienes la saben eh, llevar a cabo más allá de, del partido al que pertenezcan? A ver, dos cosas yo creo que por ahí la gente hace eso no es lo que a mí me gustaría <risas> clarito eh, yo creo que muchas veces, a ver, ¿qué pasa? En los distintos partidos, creo que ahora el corte ideológico está como más marcado, ¿sí? desde lo nacional, eh, pasando por lo provincial, inclusive en lo local, salvo algunas, parece que hay un corte ideológico este, más claro. Me parece que nos estamos corriendo y cada uno está donde debe estar desde la ideología, más allá de los partidos. Eh, yo siempre me consideré eh, de izquierda o de centro izquierda, o, nunca, nunca me consideré una persona de derecha. Mientras yo milité dentro del partido radical, milité en tanto y cuanto yo creía que esas, que esas ideas que tenían que ver eh, con este, elevar la calidad de vida de la gente, con la dignidad de la gente, con, eh, mientras el partido daba esa respuesta, el gobierno en ese sentido daba esa respuesta e iba en ese sentido, este, me, me representaba. Hoy ya no me representa, hace rato va, que no me representa ese espacio, eh, estoy acá porque me representa este espacio en mis ideas y en mis convicciones. Me parece que a muchos nos está pasando esto. A muchos nos está pasando esto. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, eh, a nivel local me da la sensación que sí, que la gente este, por ahí elige un poco más aquel que conoce cómo vive, de, ve, que ves de qué vive, qué es lo que hace, cómo lo hace, de qué trabaja, de qué se sustenta, cómo se relaciona con los demás cómo se relaciona desde su lugar de laburo y cómo se relaciona desde su lugar de familia, humano, de amigos y demás. Tenemos esta posibilidad, ¿sí? Que también es un corte ideológico por ahí de alguna persona. Eh, esta es la comunidad de chicas. Ahora, eh, a nivel provincial y nacional, la verdad que yo confío y confiaría mucho más, es mi convicción, no en la persona. Eh, vos no te olvides que los medios de comunicación eh, te pueden, el marketing y demás te puede armar y desarmar un candidato este, eh, que te, con cuestiones que tienen que ver más específicas este, con el marketing en cómo cae, qué es lo que tenés que decir cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que, que colocar, con quién te tenés que presentar el fondo de atrás cómo te tenés que, que arreglar y demás qué, qué tenés que decir y qué no estas cuestiones este, a mí no me dan confianza, entonces a mí lo que me da confianza eh, es la trayectoria política y el corte ideológico donde está parado ese candidato. Pero es, eh, eh, a ver, esta es mi convicción, ¿Por porque tengo una formación política. Ahora, ¿desde dónde lo hace la gente? Lo hace desde, desde diversos lugares y es absolutamente legítimo. ¿Sí? María Marta, por último, ¿qué actividades tienen previstas para estos días? ¿Van a hacer, a hacer algún tipo de cierre? sí. Eh, bueno, por el momento Que la gente se quede tranquila Que donde no hemos llegado estamos llegando A todos, a todo el mundo le va a llegar la boleta eh, Estamos trabajando mucho para eso Y el jueves hacemos una Concentración de comer a las zapaterías. Sí. Eh, el jueves Hacemos una concentración A partir de las 17 horas En el Frente de, para la Victoria, en el local eh, Donde vamos a salir A hacer un recorrido en caravana Con los candidatos y va a ser muy alegre, muy festivo, inclusive va a haber música, vamos a recorrer todo nuestro pueblo y vamos a terminar eh, en el Frente para la Victoria con un banderazo eh, la verdad que va a ser muy alegre, eh, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, invitamos a la gente creo que los chicos ya están repartiendo por los lugares este, que va a ser el recorrido por donde vamos a andar, así la gente se acerca, la que quiere por supuesto Este, y invitamos a la gente que nos acompañe este, en esta caravana, que se sigan inscribiendo, ya hay un montón de autos, pero bueno, que se sigan inscribiendo los que quieren participar o que se acerquen en los barrios por donde vamos a pasar, en las calles, este, y vamos a tener un, un cierre festivo con muchas ganas, con mucha, con mucha alegría, como fue toda la campaña, la verdad que es un grupo muy unido, nosotros somos un equipo de trabajo, donde aparte de este, ponernos a pensar y elaborar proyectos y cómo vamos a trabajar y el, este, la metodología de trabajo y lo, lo que pensamos para el zaradillo del futuro, porque la verdad que lo que queremos es ser gobierno en el 2015, para eso tenemos que ganar el 2013 indudablemente, este, eh, tenemos un grupo humano con muchísimas ganas y con mucha alegría. La verdad que... Eh, más no se puede pedir, lo que se puede pedir es que la gente nos siga acompañando, que esta es nuestra propuesta y que esperamos que el domingo 27 eh, en, esta, eh, en esta coyuntura que nos acompañe con Martín Insaurralde como candidato a diputado nacional con Gustavo Cocconi como candidato a primer senador por la sección el intendente de Tapalqué este, y acá la lista local que la encabeza Jorge Japolensi Y Elena Arbendale, primer candidata a consejera escolar. Creo que nos conocen a todos, eh, como nos conocemos todos en una comunidad. Entonces, lo interesante es que la gente saque sus propias conclusiones este, y que nos acompañe. Les pedimos que nos acompañe con su voto porque que se queden tranquilos que no vamos a estar callados en el consejo, que vamos a trabajar y mucho eh, en beneficio de la comunidad, ¿sí? más allá de lo que digan algunos. Jueves a partir de las 17 horas jueves a partir de las 17 horas. Los esperamos a todos. Y Muy gracias, chicos, por el espacio. Muchísimas gracias a vos, María Marta, por haber venido.